De la, vida, no no de la vida no te olvides no te olvides de la vida no te olvides no te olvides de la vida no te olvides y en mi canción de mágicas esencias no hay un rincón Donde unos ojos tristes Lacerados con la cruda indiferencia Puedan ver el reflejo de su pena Donde irán unas manitos sucias Golpeando el tamboril de la tristeza Quizás al basural donde la vida Crea canciones con latas y botellas Oh la vida con la son no piollie no te olvides de la vida no te olvides si mi canción de amor es liberados no traduce el amor de la simpleza el amor que se nutre en el nosotros El amor del sudor, el pan y el beso, ¿a dónde irán con sus obras cotidianas? Anda y mamá, y los niños y la abuela, quizás al cementerio donde el mar muer, traduce pájarose la hora del descanso. No te olvides de la vida, corazón no te olvide. Vida no te olvides. No te olvides de la vida, mira, mira que la vida necesita redimirse aquí en la tierra. ¿Qué sería de los hombres y si el poeta, se va a vivir a la luz de alguna estrella? No te olvides de la vida, que la vida, la vida es el simple pan y el vino de las mesas. Y todo lo que cuesta comprenderlo, Es todo lo que cuesta conseguir. La mierda guerra, el hambre, la miseria. Y si hay besos en los labios del amante, también hay besos en los niños y en los viejos. También hay labios de besos postergados, esperando una canción en el silencio. Son las bocas de aquellos que no compran perfumadas mercancías en las ferias. Necesita la urgencia de nutrirse de la luz que en el arte se revela. Mas si no hay luz, sino solo una trampa donde ciega quemar a la mariposa sus alas nuevas de nuevas primaveras. El árbol en el huerto da su fruto sin importarle destrue que es ni cosechas. Tan solo el mercader vende a los hombres Lo que no tuvo ni tendrá jamás un precio. No, no te olvides de la vida, mira. Mira que la vida, la vida no se dejó engañar jamás en ningún tiempo y siempre ha reclamado con justicia la verdad. La verdad, la verdad decir sí, la verdad por encima de todas las bellezas. No te olvides de la vida, corazón, no te olvides. No te olvides de la vida, corazón, no te olvides. No, no te olvides de la vida, corazón. No te olvides de la vida, corazón. No La verdad, la verdad, si sí, por encima de todas las no bellezas. No te olvides de la vida, corazón, no te olvides.